chimba se ha formado la corredera en el barrio la cachimba se ha formado la corredera allá fueron los bondones... Přišel wow. Titulky Oro, oh, mamita, qué rico, qué rico, ma